Es tiempo de ensaladas. Es tiempo de aceite de oliva virgen extra urzante. Un aceite de calidad con gusto agradable y rico en aromas. Apúntate a la dieta navarra. Aceite de oliva virgen extra urzante. Con mucho gusto. En Radio Tudela es Radio la actualidad de Navarra contada desde Tudela. Con Paul Carcabilla Aguirre. El escaparate de esta sección que nos acerca a los diferentes escaparates que nos encontramos en Tudela. Y en esta ocasión nos vamos a desplazar hasta un restaurante. Nos desplazamos hasta la Plaza de los Fueros, donde ya nos está escuchando su gerente, don José Aguado. Restaurante t o p e r o Topedo, Topero, ¿cómo se encuentra usted? Hola, ¿qué tal?、Ahí、estamos encantados de conocerle, de que los oyentes también puedan escuchar su voz, porque muchos de los oyentes de Radio Tudela y Radio lo que han hecho ha sido degustar su comida, pero lógicamente también nos apetecía. Explicar un poquillo de dónde viene este restaurante, porque al final somos conscientes de que en su familia, en Murchante, le han explicado ...pues toda la tradición cultural que tiene Navarra, sus guisos y sus verduras. Sí, pues bueno, este restaurante viene principalmente con, por una ilusión, por, por tener muchas ganas de, de enseñar mi cocina y, bueno, principalmente sí, pues después de haber estado en muchos sitios trabajando fuera de Tudela. Más por el País Vasco. <coughs> al final, pues caí en, en el restaurante que llevaba mi padre. En principio, vivía en el Murchante. Y bueno, pues ahí es donde me empapé de nuestra cultura gastronómica, de nuestras verduras, de esos guisos tradicionales que siempre, bueno, pues aquí se cocina mucho, siempre se hacen en casa. Y bueno, pues al final, con toda esa enseñanza, más lo que aprendí fuera, pues en Topero es una mezcla. De, de todo eso. Y bueno, pues ahora llevamos un poquito, un año y siete meses, y lo que estamos haciendo es encontrarnos a nosotros mismos como cocineros, aprendiendo a también llevar una empresa, ¿no? Como es, al final es un restaurante, es una empresa que eso no te lo enseña a nadie, eso al final vas aprendiendo por ti, por ti solo. Y, y bueno, pues yo creo que este año ha sido positivo. Y ahora, pues a mejorar a mejorar las, todos los errores y todas las cosas que vemos que, que se pueden ir mejorando. Hablabas que os estáis encontrando a vosotros mismos con vuestra cocina, ¿no? Con,、sí, con las fusiones. Eso, eso es, sí, porque al final siempre, bueno, pues has estado trabajando en un sitio, en otro, y como al final, pues yo creo que como buen trabajador tienes que hacer lo que d i c e el jefe, puedes aportar un, tus ideas, pero al final el, el dueño, el jefe, es el que tiene la última palabra. Y entonces, ahora que me toca ser a mí el, el dueño, pues、eh, poco a poco te vas encontrando a ti mismo,、eh, también como persona, como cocinero, vas viendo lo que más te gusta,、eh, lo que más también、eh, puede gustar a tus clientes, porque es muy importante, tienes que hacer las cosas que a tus clientes y en tu zona, en tu zona gusten. Y entonces, pues, bueno, pues poco a poco vamos, yo creo, vamos mejorando, y, pero nos falta mucho recorrido aún. e h Eh, un equipo humano, lógicamente, compuesto. ¿Cómo estáis organizados? Cuéntanos un poquillo. Sí, pues bueno, en cocina estamos tres cocineros conmigo y luego en sala estamos otros, otros tres camareros. La verdad es que he tenido la suerte de, de, encontrar, de encontrar una buena plantilla.、Eh, sí, que antes de abrir un restaurante, los, los jefes donde yo trabajaba y gente que me aconsejaba siempre me han dicho: Dicen, a final el personal. Es lo más complicado de, de, de un negocio, ¿no? tener un buen personal. Pero bueno, yo tengo la suerte de coger a buena gente, la verdad es que estoy orgulloso de lo que tengo,、eh, no me puedo quejar en absoluto. Y, y bueno, pues ahí estamos. Somos、eh, una plantilla muy joven también.、Eh, quiero, bueno, lo que más quiero que tengan son ilusión, ganas y que por lo menos que crean en el proyecto en el que están. Proyecto creativo gastronómico, entendemos que, bueno, al final los, lo, la televisión、eh, está acercando a la cocina, no sé de qué forma, pero la está acercando con, con cursos, o n c con programas,、sí. etcétera, etcétera. Pero、eh, en tu caso, ¿no? También hay un,、eh, un estudio creativo de los platos, de alguna forma tienes ver, algo planificado.、Eh, nosotros tampoco nos volvemos muy locos en h a c e r Y del producto que tenemos principal en el plato, hay que respetarlo. Eso lo tenemos muy claro, que el producto es lo principal. Y luego de ahí, pues bueno, pues intentamos lo que es dándole una chispa al plato con diferentes hachas, guarniciones,、eh, algo que, que tampoco sea muy visto aquí en, en Tudela, algo que te pueda sorprender en el sabor, en el color, en vista, porque la vista también es muy importante. Y como definir, tampoco tengo una definición exacta de, de mi cocina, así que ese es. Sí, que es、eh, respetar el producto 100% y、eh, intentamos también que, bueno, estoy intentando poco a poco que lo que ponemos de entrantes, q u i t á n d o lo del menú de verduras y todo eso que ya sabemos que, que está ahí,、eh, que ponemos de entrantes que sean cosas,、eh, cosas de capricho, ¿no? Pues que la gente vaya allí y que diga, oye, pues mira, pues el pulpo, de, el carpachico de pulpo, o los sesos, o el bogavante, pues cositas que de normal. No comes, que te apetece, que, que, que, que cuando te lo comes, te lo comes con muchas ganas. Y entonces, y ahí, pues bueno, pues intentamos siempre, el producto es perfecto, siempre trabajamos con un buen producto, ¿eh? de mejor calidad que podemos conseguir, calidad-precio. Y entonces, pues bueno, pues yo creo que nuestra cocina va un poco por ahí, n o por el producto, por respetar el producto y dentro de, de, de ahí, pues. Darle una pequeña vuelta o acompañarlo con algo en el cual lo, le podemos dar la diferencia de. De comer tono en casa o la diferencia de algún otro restaurante. Pues han sido las palabras de don José Aguado del restaurante Topero. Recuérdenlo, en la Plaza de los Fueros. Sé cómo has conocido este escaparate con un teléfono que está disponible para reservas, que es el 948047646. Lo repetimos: 948047646. Don José Aguado, que siga usted creciendo, dando servicio a la ribera de Navarra, porque para nosotros es un placer escucharle y poder contar con un restaurante como el suyo. Tan cercano, tan céntrico y con tantas ganas de mejorar. Pues muchas gracias. Seguimos en la programación de Radio Tuela es Radio y lo.